Bueno, pues estamos aquí eh, en itondo, otro otro to audio que, que es una nueva sección que hemos hecho en la web como todos sabéis eh, en este caso nos hemos querido poner, poner en contacto con eh, Yayo que es un bueno pues es un conocido un, un colega un camarada chasurra que también ha colaborado con Itzondo más una vez y bueno, en esta vez nos hemos puesto en contacto con Yayo para que nos comente un poco que, bueno cómo está el tema del movimiento del parapente, de los pájaros que solemos ver los pájaros de plástico que solemos ver surcando los cielos de Sacana en más de una, más de una ocasión y bueno, ahora Ahora vuelto otra vez, eh, bueno, se habla otra vez del tema del paravente por un, un desgraciado accidente, ¿no? O, o bueno, pues por, por un suceso. Y, bueno, queríamos también un poco, eh, bueno, pues dar la voz a, a la gente que anda en, en este deporte, en este deporte tan tan bonito y tan tan tan curioso a la vez, y que nos explicasen también un poco, pues para ver su punto de vista. Entonces, bueno, Zolardo, primero, buenas noches y, y qué tal ha pagado, pues bueno, bien, aquí esperando noticias de nuestro compañero que ha tenido, como ha dicho, un, un, un accidente y bueno pues simplemente comentar que bueno, son los accidentes cuando ocurren en, en el presente, pueden ser un poco espectaculares, sobre todo debido al desconocimiento que, que hay de ese deporte y, y por y como la gente en base a ese desconocimiento pues bueno, siempre, siempre nos dice no, ahí tener cuidado ahí arriba que y, y comentar que es un, es un deporte bastante seguro, que ha evolucionado mucho en la historia, que sí que al principio bueno, ¿no? la gente que cuando empezó hace 25 años la historia así de, de los Alpes y tal eh, en cuanto a seguridad y, y prestaciones de, de las velas ha evolucionado muchísimo ¿no? eh, la gente sí que se asusta mucho cuando ve a alguien volando ahí arriba, ¿no? porque es algo que el, que el ser humano que es lo que hacemos porque, repente, que lo único que es, las condiciones que necesitamos son buenas condiciones metrológicas, eh, un viento favorable y dentro de unos rangos que nos permita inflar nuestras velas y poder poder salir, porque la gente cuando nos receta ahí, saltáis desde no sé dónde, saltan un momento se salta, no es un, ni es un tipo paracaidismo ni nada, que bueno, que, que en cuanto a la vela y por presiones y aerodinámicas, necesitamos eh, iniciados para que para que vuelto ¿no? y sobre todo es, un, es un deporte muy seguro que el, el 90 95% es eh, cuestión del piloto de las posibles incidencias que puede haber en el vuelo pero por lo demás es, es... Bien, Estáis, eh, bueno, todos eh, en Sacana y sobre todo también en Alchassu, conocemos mucho a Baiza Parapente Taldea, que es un grupo que surgió hace ya unos años, ¿podrías comentar un poco con la historia de Baiza? Pues bueno, yo en meses llevo volando pues tres o catorce años, eh, es gente muy veterana a la, las que empezaron y muchos de ellos todavía siguen volando. Eh, hubo en su tiempo unas de parapente aquí en, en Sacana que era la baixa parapente escola de la cual también ha pasado muchísima gente, unos han quedado otros por diferentes motivos lo han ido dejando y, y de momento se, se sigue volando en, en, en, esta, en esta zona de Sacana estamos federados bueno, porque también hay que decir que es un deporte que te, te obliga y es muy es muy recomendable ya, todos los años sacarnos el seguro y estar, estar federados en, en este deporte ¿no? De, de este deporte y estaremos alrededor de unas 15 personas así en el valle que estamos bueno federados unos vuelan más que otros por, por tiempo, por disponibilidad porque también hay que decir que no es un deporte como cualquier otro que dices bueno, hoy sábado a la mañana tengo tiempo me he visto un baño de, de bicicleta, cojo la bici aunque yo iba o lo que sea sabes a volar, o sabes a, hacer, a, a practicar tu deporte, en lo del vuelo depende de las condiciones que tú ganas. Muchas veces frustran por, porque no, las condiciones son, no son idóneas o lo que sea y, y dependemos mucho de eso y sobre todo valoramos mucho muchas eh, eh, cosas a la hora de, de poder realizar ese vuelo en cuanto a meteorología, a, a, a muchas, muchas situaciones que analizamos para poder... Sí, bueno, es eso mismo, ¿no? Que como se ve, no es una historia, como te has comentado, es una historia de cuatro plásticos que se cogen y se tiran de monte y a volar. No, no, y, no, no, y, y evidentemente hay muchas no. veces que también, eh, bueno, pues se te tiende a exagerar de eh, cuando ocurren algún tipo de... Sí, de sí, tipo no, de, el del aprendizaje es... Eh, se hace mucha da mucha mucha importancia en cuanto se aprende y es un deporte en que siempre siempre estás aprendiendo ¿no? porque no todos los días son iguales ni la mañana es igual que la tarde y el tiempo evoluciona y es algo muy cambiante que tienes que estar muy pendiente de todo ese tipo de evoluciones y de todo para que realmente Muy bien, pues nada, yo lo único que comentar para, para, por, por eso, para darle final a la, la entrevista un poco, cómo está el compañero. Bueno, pues de momento las últimas noticias que tenemos, eh, va a ser eh, operado eh, sufrió un, un golpe bastante fuerte y claro, cuando pueda eh, ocurrir un accidente en, en este deporte, pues eh, eh, puede, puede ser muy dramático o muy espectacular. Sí, sí. Porque parece que es algo de decir, uff, ¿qué, ¿qué habrá pasado? Claro, nosotros volamos en zonas, eh, estamos en, en monte, y decir el acceso, que muchas veces, eh, aunque simplemente te retortas un pie, sí. pues te tiene que ir a rescatar un helicóptero, porque no hay ninguna otra manera de, de moverte en ese sitio sin sufrir mayores daños. Claro, claro, vale, exacto. Y, y, y por eso mismo puede ser un poco muy alarmante, yeah. y queremos decir, pues eso que cuando salen nutrientes, sabemos que estamos el punto de mira de... Hay que analizar mucho las causas y, y las consecuencias y el, y el porqué de los de ese tipo de traslados con, con, con... Pues nada, es el único recordaros a a los, a los que seguís la página web de Itondo, que Baita Parapente Taldea también tiene sí. su Twitter, su Facebook y su, y su blog, ¿no? Que si lo recuerdas, ya Yayo. Pues para vernos en la red eh, podéis, en cualquier buscador poniéndose a canaparapente, eh, ya veréis que es acanaparapente.blogsport.com, pero poniéndose a sus palabras a canaparapente en cualquier buscador eh, los encontréis. Y dentro de poco también más, más, tenemos temas que... para enseñar a la gente lo que con lo que nosotros disfrutamos y compartirlo con todos los demás pues nada, pues eso ya yo pues, nada más que añadir y, y vale, gracias una vez más cuando, cuando tengamos más informaciones sobre el estado de nuestro compañero de Oliver pues bueno, la veremos y desde aquí pues eh, empezamos pronta recuperación y, y que se quede más que nada en susto, ¿vale? vale, pues bueno, ya, venga, augur augur, ya yo, augur